Hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra del Evangelio, que nos abrirá las puertas del camino de la verdad y nos conducirá hacia la perfección interior. Pero para llevar a cabo nuestros propósitos, todos sabemos que la colaboración es nuestro deber, que cualquier pequeña aportación es grande a los ojos de Dios. Todos sabemos que cada uno debe nosotros que contar lo que, esté ambiente, que nos la colaboración económica para posible que hagamos de nuestra comunidad un lugar respetable que viva en paz y armonía con el resto del mundo. Ovejas y ellas no me a mí. A igual que el padre me conoce y yo conozco al padre. Y yo mi vida por los ovejas. Tengo de más. Förseguir la doctrina real La que dicta nuestro líder No nos puedes fallar La prostitución Solo por tu salvación dejan el recibidor Tu barnet.